Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Chihuahua. Tenemos a Gonzalo. Tú, Gonzalo, le vas a hacer el chocolatazo a Petra y no las has visto desde que pasó lo de la pandemia y cómo te has comunicado con ella? Sí, solo videollamadas y, y llamadas al teléfono. Uno siempre está con la desconfianza y dije yo, pues solamente tratando de hacer esto, porque yo no quiero que se dé cuenta ella por lo pronto que yo le estoy haciendo esto porque luego se me enoja, pero pero sí es necesario pues que que yo sepa porque ella a ver Gonzalo, ella tiene que saber de qué se trata esto si no, no lo vamos a hacer. Okay, está bien, pues está bien tú la ibas a visitar a Chihuahua pero pasó lo de la pandemia y ya hace como un año que no la ves. No, después ya no fui por la pandemia. Pasó un año sin verla ¿tú dudas de ella por algo? Últimamente pues a veces le llamo y le digo eh, no contesta y digo ¿dónde estaba. No, si es que el teléfono no ha timbrado y que no sé qué y, y pues me ha entrado un poco de tú solamente has convivido con ella dos semanas si todo sale bien, ¿tú te la quieres llevar a Estados Unidos? Porque por pues, dos semanas fue muy poco para, para con si uno bien, ¿verdad? Entonces yo mi intención es traerla para acá, este esperan, esperando que ya la, la la frontera se abra porque ella tiene visa para para para pasar para acá, ya traerla a convivir y luego ya arreglarle sus papeles y ya que se quede acá, pero como te digo, no sé si si sí, a, a estas alturas ya ella nomás tenga interés de que yo le arregle o, o, o interés ya de, de vivir conmigo no sé la verdad ya, ya pero tu plan era ese cuando la conociste tenerla contigo sí eso eso eso fue lo que yo le dije de primero sí y le dije yo que yo que yo quería hacer todo eso convivir con ella conocernos bien y luego ya este casarnos acá y allá que se quería cada arreglar los coteles ese ese era el, el plan inicial tú eres 11 años mayor que ella hay algún problema por eso no yo ya hablé con ella ya le ya les dije todo, le dije, yo ya estoy, ya estoy mayor, le dije, y, y ya no va a ser como cuando yo tenía 25, 30 años, le dije, ya, ya, ya las energías ya no están igual, no, dice, no hay problema, dice, por por mí no hay problema, y que, y así, ¿verdad? Pues ahorita ya, ya contigo ya me entró la desconfianza, porque a veces el diablo me dice, no, aquí no hay ninguna llamada perdida, y pues, la veo en el Facebook, y me dice que no está en el Facebook, y así. Con 68 años, primo, ¿todavía puedes caminar bien o no? no ah, no, sí, no, yo ando, yo ando por ahí como por un 95 Casi en 100 todavía Y para el sexo, primo, ¿de cuáles pastillas usas? No, pues a, me voy por el cielo azul Cielo nublado Sí, yo estoy yo estoy en control con un doctor El doctor me dijo, mira esto, esto que te ayuda y, y vámonos Bueno, ahí se está marcando, vamos a ver si Petra te manda los chocolates a ti Gonzalo, se los envía alguien más, no haga ruido, por favor Bueno Bueno, con Petra, por favor ¿Quién la busca? Bueno, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates Y tenemos una promoción donde... ¿Ya colgó? Ya colgó Choco. Ah, te colgó. ¿Márcale de nuevo? Se puso brava, primo. Sí, por eso, por eso tengo que no que no quiero que se dé cuenta que yo le estoy haciendo eso, que si no me va... Miedoso mandilón. <risa> okay. Después de 20 minutos de marcarle, ya no nos contestó. No, ya no contestó. Pero, ¡oh sorpresa! Oye, pues no nos contestó, pero así como te escucho de pícaro, seguro has de tener otra novia por ahí, ¿no? Sí, pues bueno. Eh, eh. Oh no. Yo me, yo me acabo de separar de, de bueno ya hace dos años de, de otra señora pues ahí ahí estoy que quiere que queremos volver y que quiere volver y yo le digo que no porque pues por los problemas que hay verdad. Y dónde vive esa ex con la que podrías volver? Aquí en los, no en los Ángeles aquí en Riverside vive. O sea que tienes a Petra tienes la de Riverside con la que andas queriendo volver también y tienes alguna otra tres por ahí. Sí hay otra. En serio, yo solo lo dije por decir. O sea, ¿tienes otra y cómo se llama? Esa otra se llama Julieta. Oh no. Julieta ra ¿Y cuánto llevas con esta Julieta? Pues también casi el año Andas con la de Riverside queriendo volver, con Petra y también con esta Julieta Bueno, vamos a marcarle, ¿dónde vive ella? Ella vive en Gómez Palacio, en, en Lerdo, Durango ¿Qué edad tiene ella? Ella está más joven, ella tiene 52 ¡Uy sí, una niña! <ríe> está más joven, ¿verdad? Julieta tiene 52, tú 68 ¿Y quién está más bonita, Julieta, la de Riverside o, o Petra? No, pues Julieta, está más joven, está más Sí. Bueno, vamos a marcarle a Julieta y si no contesta, le marcamos a Petra La otra ya no va a contestar, ya no, ya está enojada ¿Ahí dónde conociste a Julieta? Oh, yo la conocí en el Facebook. Oh no. En el Facebook Sí, así la conocí por el Facebook Ahí nos mensajeamos ya por un año también más de un año. ¿Y también la cosa va seria con Julieta? Pues ella sí me dice que está dispuesta a venirse conmigo, pero uno ya nunca sabe, pues ya uno ya viejito como que la desconfía mucho A Petra le mandas mucho dinero y a Julieta le mandas no a ella a ella no ella nunca me ha nunca me ha pedido nunca me ha insinuado nada esta de Juárez sí esta de Juárez dice pues mándame para el teléfono que mándame para el doctor y que así y, y yo le ayudo yo le ayudo yo le mando pero bueno esa es Petra de Chihuahua ahora vamos otra vez con Julieta de Durango qué onda con ella ella dice que me está esperando que yo vaya ella quiere que vaya dice. y de qué hablas con ella no hablamos planes de que ella se quiere casar conmigo quiere quiere formar un un, un hogar que porque ya quiere ya quiere tener a alguien en su hasta que ya dios dios nos recoja dice oye pero eres un malo porque de eso hablas con Petra y también con eso hablas con la de Rivers ahí y también con Julieta las tienes a todas ilusionadas pues bueno vamos a llamarle a ver qué sucede no haga ruido bueno bueno hablo con Julieta No. Ah, hola, Julieta. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas, Julieta. No sé si tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. No, pues ahorita no. Sí, sí, sí. ¿Ahorita no? ¿No tienes a nadie especial? No. ¿Algún amigo, compañero del trabajo, novio, esposo, alguien especial para ti no hay? La verdad, no. Como te lo digo, es completamente gratis y sería un buen detalle de ti, Julieta, para alguien especial. No, pero... Pues ahorita no, muchas gracias Gracias por acordarte, pero ahorita no Si tuvieras que regalarle unos chocolates a alguien especial ¿A quién sería? Pues a mi hija A tu hija, o sea que de plano no tienes a nadie A nadie especial en tu vida que sea un hombre No, disculpe, pero no Piénsalo bien, ¿hay un hombre especial en tu vida con quien hables, aunque sea de larga distancia, por teléfono? No, pues no, la verdad no Te lo digo porque aquí tengo a Gonzalo, que dice que hasta de matrimonio han hablado, pero pues dices que no tienes a nadie Adelante, Gonzalo Yo soy Gonzalo, ¿aló? ¿Gonzalo qué? Gonzalo <risa> ¿Aló? ¿Qué pasa? Bien, ¿te sorprendí o qué? No te quieren, primo, pero lo bueno es que tienes más Pues sí <risa> ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí Y es que es un, un número viendo. que no conozco No te quieren, primo, pero lo bueno es que tienes refacciones no cállate <risa> ¿Qué es <eso? risa> ¿Ah? Había que yo no soy en tu mente, pues Sí, pero no, no conocimos el número y pues no. Pero dile que sí, que ya aceptamos los Ah, que dice mi hija que sí, ya aceptamos los chocolates <risa> y te, te damos los chocolates también a ti. Que me mande uno también. ¿Cuántas mujeres tenemos ahí, Gonzalo? Cuántos hay ahí en la casa, no? Pues es su hija, yo creo, la que se de debe hablar ahí. Sí, es mi hija y yo y mi nieta. Ah, okay. Bueno, Julieta, él quería saber si tú le mandabas los chocolates y él era especial. Dice que, pues bueno, es como 20 años mayor que tú y si no había ningún problema con eso. Sí. tiene, eso no tiene nada que ver, lo que cuenta lo de adentro, los sentimientos Pues sí, un señor ya carcamán de 68 años, ¿qué le ves por fuera? <risa> eso no tiene nada ¿Ah? que ver Bueno, ¿estás segura, pues? Sí Bueno ¿Y dónde andas, Gonzalo? Está bien, ok Ok, pues está bien, entonces al rato hablamos Muy bien, cuídate mucho, después me marcas o te marco okay está bien, okay, okay. cuídate, bye Ya colgó, ¿eh? Eres un sinvergüenza Sí, ya colgó